...mañana, eh, aquí en Kermés. Eh, vamos a hablar con el intendente de Telén, Saúl Echeveste. Saúl, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Pali. Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia. Bien, la verdad es que, que muy bien. Bueno, eh, a ver, contanos un poquito a mí y a, y a la audiencia. Eh, ¿Qué es esto de que se les ha ocurrido plantar este, viñedos ahí en Telén, esta iniciativa? A ver... Sí, la, la verdad que, que estamos muy entusiasmados porque es algo más que significativo para TELEN, más allá de que es un emprendimiento productivo eh, muy bueno y más en, en, en, esta, en esta situación ¿no? de, de pandemia, de crisis social y, y económica. Pero a nosotros nos genera eh, recuperar mucha mucha historia, recuperar el sentido de pertenencia y identidad para comentarle a, a la gente, a, a la audiencia, en el año 1912 ya en Telena existían cinco eh, hectáreas de viñedos Mira. en el alto de Cabedit, es decir, en donde estaba la casa del fundador, él tenía las cinco hectáreas de viñedos. Bueno, pues con el correr de los años eso se, se fue abandonando, na, nadie lo, lo continuó, y, y nosotros en este marco de, de poder recuperar ¿no? eh, lo histórico, eh, incentivar a lo turístico, a lo social y a lo productivo, eh, Encontramos ¿no? el acompañamiento del Gobierno Provincial y del Ministerio de la Producción a través del Ministro Moralejo de, de poder llevar adelante este proyecto vitivinícola que nosotros hemos titulado Punta de riesgo. Mm. Eh, ¿En qué etapa está? Eh, ¿Es un proyecto o ya se han dado lo, los primeros ya pasos? Ya fue aprobado, es mm. de alrededor de un millón de pesos, en donde nosotros bueno ya tenemos el predio, ya comenzamos con las perforaciones. Eh, en una semana y media comenzamos con cercar toda la, la hectárea, en esta semana comenzamos con la primer capacitación, que es una capacitación que es así, la hacemos en la localidad, pero la semana que viene vamos y nos, nos instalamos, digo vamos porque lo voy a acompañar a, a, a los chicos y a las chicas, que bueno, son entre hombres y mujeres son cinco, que vamos a ir a, a Casa de Piedra, en donde el ente provincial de Río Colorado nos ofreció pasantías ahí en, en, en esa localidad. Mm. Eh, esto es, hay que aclarar que es municipal, eh, va a ser del municipio. Sí. Es municipal, uh -huh. pero la idea a futuro es que nosotros, o sea, la propuesta que hacemos es poder llegar a las 5 hectáreas también, en donde bueno la primera es municipal, pero después tenemos, queremos demostrar no al, al, al privado la viabilidad de este, de este tipo de emprendimientos y, y bueno, si más adelante nosotros podemos hacer eh, un complemento entre lo público y lo privado, mucho mejor también. Claro. Eh, estaba leyendo por ahí cuando trascendió el proyecto que la idea también es eh, tener una huerta. Nosotros ya tenemos una huerta municipal, uh -huh. tenemos una granja municipal y tenemos un taller festín municipal. Uh -huh. eh, entonces queríamos eh, anexarle a esos emprendimientos que, que a nosotros no, no, nos ha permitido prestar un servicio más a la localidad, pero también de contener eh, a, a, la, a la juventud más que nada. O sea, quien va a llevar adelante este proyecto también son, son jóvenes y bueno, nosotros queremos darle la oportunidad y que sea un complemento a la huerta porque... Cuando en el invierno no no no tenemos muchas verduras uh -huh. nosotros podemos con esos chicos que están en la huerta hacer hincapié en el tema de, de poda de, de lo que serían los viñedos. Claro. Eh, ¿Se piensa en algún año eh, por delante de, de producir algún vino? Eh, sí. Mira nosotros en septiembre ya tenemos que estar sembrando esa es la, es la meta y el objetivo y a partir de, del año que viene ya vamos a estar invirtiendo en poder comprar todo el tipo de, de aparatos y maquinarias que son las que hacen que produzcamos el vino uh -huh. eh, y el objetivo es tratar de trabajarlo para eh, en, en tres años nosotros ya eh, estemos en condiciones de poder producir aunque sea una una tanda de, de, de un vino ¿no? uh -huh. Está bien, bueno. Eh, Saúl, eh, hay una información cultural también que relaciona a TELEN, eh, ahí buscando transformar el edificio del ex banco de crédito rural en un centro cultural. Exacto, sí. Nosotros primero nos adherimos a la ley provincial, eh, luego declaramos de interés municipal el edificio del ex banco de eh, crédito rural, que es el primer banco de eh, la provincia de La Pampa, que también tiene una gran historia porque bueno, eso le, le permitió a, a los hacendados generar, empezar a generar en aquel entonces un, un circuito económico, estoy hablando bien del 1904, 1908, en, en esos años, eh, pero que tam también ha tenido determinados episodios, como, como que aquel seguramente las nuevas generaciones deben recordar, cuando vinieron unos asaltantes profesionales de, de la provincia de Buenos Aires, sí. eh, y se encontraron bueno que era un museo, Pero bueno, es un lugar muy importante para, para Telen, es un lugar céntrico que está pegado al, al municipio de Telen y bueno, nosotros queremos convertirlo en un centro eh, cultural. Queríamos tener la declaración de interés de, de, de patrimonio provincial para comenzar ya con los trámites eh, y llevar este proyecto al Ministerio de, de Obras Públicas de Nación y enmarcarlo dentro del programa argentino. ¿Hay algún plazo para esto? Mira, todo nosotros, depende de, de Nación, me imagino, del dinero. Todo depende de Nación, pero bueno, eh, vamos a, a golpear las puertas, vamos a llamar, vamos a ser insistentes en esto, somos optimistas y bueno, ya lo hemos hablado, incluso eh, cuando nosotros, antes de la pandemia, que fue en los primeros días de enero, que, que fui a Buenos Aires, y bueno, me junté con el Ministro de, de Cultura de la Nación, le comenté esto, le mostré el proyecto, le mostré las fotos, y ellos también están interesados, y bueno, ya lo estamos trabajando incluso con eso. Eh, tenemos el, el visto bueno, pero lo que no te puedo decir es que si comenzamos este año o el año claro. que viene. Sí, sí, sí. Eh, Saúl, te hago una consulta, ya que hablábamos recién de, de plantar viñedos. Eh, ¿Qué posición tenés con el tema del cannabis? Eh, se está hablando mucho ahora que algunos municipios están este, posibilitados eh, de hacer plantaciones con destino medicinal. ¿Qué, ¿Qué posición tenés vos, personal, sobre este tema? Totalmente de acuerdo. De, de las plantaciones con destino medicinal estoy totalmente de acuerdo eh, es más, es algo de que me gustaría interiorizarme mucho más del tema eh, incluso la semana pasada les estuve comentando a, a, a los concejales de, de poder empezar a estudiar este este tema y, y de ver qué podemos hacer nosotros del Poder eh, Deliberativo y del Poder Ejecutivo para, para acompañar este tipo de, de iniciativas que para mí es es más que interesante y muy importante para la sociedad, ¿no? Claro. Eh, si llega a cuadrar y, y existe la posibilidad de que el municipio de Telén e, encare un emprendimiento, así me encantaría. Si, si consigo los recursos, me encantaría, ah. la verdad. Que soy sincero. Sí, sí, sí, sí, sí. más vale acá tenemos un laboratorio también que en la provincia de la Pampa este, de medicamentos que puede llegar a desarrollar eso. Sí, ah. incluso, o sea, estoy de acuerdo en eso y, y en el auto cultivo también estoy de acuerdo. Ah. Eh, es, es algo que que es necesario y que bueno la, la ciencia ha, lo ha determinado de que que es muy importante para para la salud de la sociedad. Claro. Eh, bien Saúl, eh, no sé si quedó algo si no eh, gracias por estos minutos bueno, con Kermes. Agra agradecerte Pali, te mando un abrazo y bueno, cuídense. Bueno, igualmente, eh, que andes bien. Eh, bien. la palabra del intendente eh, de Telen Saúl Echeveste que pasaba por la mañana Kermesera son 8:29 minutos.